ese eh, momento de quedarnos con cuestiones de actualidad local. Eh, vamos a referirnos a una eh, cita formativa que va a tener lugar en la jornada de mañana en nuestra localidad. Eh, se trata de una jornada gratuita eh, denominada Nuevos Retos de la Construcción eh, Sostenible. En realidad se trata de un ciclo de jornadas eh, que precisamente hoy ha comenzado en Alcalá eh, y que va eh, a visitar diferentes poblaciones... Eh, como Rota, Arcos, eh, Tarifa o Vejer, y también, como decimos, Subrique en el caso de, de mañana. una cita que puede interesar, bueno, pues eh, a muchas personas dentro de este sector de la construcción, y que viene impulsada eh, por eh, la Federación, en concreto, Provincial, de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción eh, de Cádiz. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, además, a eh, su presidente ...y ponente mañana en esas jornadas en nuestra eh, localidad. Emilio Corbacho, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues queríamos informar al respecto de un poco en qué consiste esta iniciativa... Pues se trata de una serie de jornadas, como usted ha dicho, que vamos a celebrar en distintos pueblos de la provincia de Cádiz en colaboración con la Diputación Provincial y en definitiva para presentar el programa integral de la construcción sostenible que hace menos de un mes se presentó en el Palacio de San Telmo por la presidenta de la Junta de Andalucía. En definitiva, es un programa ambiciosísimo para la construcción en nuestra comunidad que tiene un horizonte temporal desde el 2015 a 2020 y que prácticamente supone una revolución en cuanto a su línea de actuación en todos los frentes de la construcción. ¿Para quién iría eh, dirigido eh, esta serie de, de jornadas? Pues realmente podríamos decir que a todos los que de alguna manera directa o indirecta se ven afectados por el sector de la construcción. Como todos sabemos, la construcción no es solamente la colocación de ladrillos para hacer vivienda, que eso sería la edificación, sino que también tiene que ver con la infraestructura. carreteras, puentes, pantanos, pero también tiene que ver con los materiales, puesto que con ellos son con lo que hacemos nuestras viviendas o nuestras eh, obras civiles. Y luego, con una serie de sectores que, por ajenos que estén al mundo de la construcción, sí que se ven implicados luego con que este sector vaya bien o vaya mal. Realmente, en Andalucía, industria agroalimentaria, turismo y construcción son los tres pilares en los que se basa nuestro posible desarrollo tras esta etapa de crisis. Aunque evidentemente va a ser el tema de mañana y por tanto las personas interesadas deben acudir ¿no? para contar con más detalle a esa cita de, de mañana, eh, pero un anticipo de eh, por qué deben acudir y cuáles son las principales novedades que eh, estas eh, subvenciones, esta nueva normativa introduce en el sector… pues yo me quedo con mandar el mensaje de que hay, independientemente de los objetivos, 91 actuaciones que van a tener una dotación económica, porque en su mayor parte los fondos son fondos europeos y lo que vamos es a ponerla en marcha a partir de ese momento. Hmm. Eh, a nivel provincial, por cierto, eh, ¿cuál es la situación ahora mismo del sector? El sector está pasando una durísima etapa de crisis, pero debemos decir también que desde la atalaya de la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción está motivando ya en este 2015 una cierta reactivación. Y eso, pues como es natural, nos llena de esperanza en que ya no solo se ha tocado suelo, sino que se está avanzando. Esta misma mañana mmm, se ha dado... Luz a la noticia de que el precio de la vivienda ha subido cerca de un 2%. No es para congratularse de que la vivienda suba, pero sí para congratularse de que está viendo ya movimientos de negocio en este sector de la promoción inmobiliaria. Hmm. No sé si tiene incluso datos concretos, por ejemplo, en relación a la Sierra o a Ubrique. No sé si ya pedir mucho, pero eh, si conoce la situación de del sector, por ejemplo, en nuestra zona. Tenemos en muchos de nuestros pueblos un estocaje de vivienda que tenemos que vender. Ese estocaje está dando lugar a que los precios sean ahora absolutamente competitivos y nuestra línea es precisamente ayudar a los promotores, por un lado, o a los bancos que se han quedado en muchos casos con esa vivienda en relación con los. posibles compradores de modo y manera que pueda casarse el interés de la oferta y la demanda. Pero con independencia de eso, las líneas maestras de la construcción ahora no van por la construcción de nuevas viviendas, sino que van fundamentalmente por la rehabilitación, que eso sí que tiene ahora un interés primordial. Hmm. Eh, sobre lo que va a ser ¿no? la jornada de, de mañana, eh, decir que va a haber dos ponencias... Una precisamente la va a protagonizar eh, el presidente de la Federación de Empresarios de la, de la Construcción, Emilio Corbacho, con quien estamos conversando. Eh, como nos decía, no se va a centrar en el nuevo Plan Integral de Fomento de la Construcción Sostenible eh, sí. y de otro lado también va a participar el director general de COINDE. ¿no? Justamente. En definitiva, se trata de una consultoría que está, no con proyectos de un volumen económico extraordinario, que eso no se correspondería con el nivel de nuestras empresas constructoras, pero sí intentando que el de Masi se vaya incorporando al mundo de la construcción. El mundo de la construcción, como todos sabemos, necesita innovación, necesita formación. y en eso es lo que está empeñada la Federación de Empresarios de la Construcción y las consultoras que trabajan con nosotros, hmm. eh, Ingeniería e Innovación Aplicada a la construcción sostenible sería el título precisamente ¿no? de esa eh, segunda pues, jornada hmm. eh, se trata por supuesto de además lo subrayáis ¿no? de jornada gratuita y abierta al público en general ¿no? Por supuesto, y abierta a todo el mundo y además con coloquios para que los empresarios, los trabajadores, todo lo que quiera pueda preguntar y se le contestará. Hmm. Pues eh, no sé si eh, algún apunte más que realizar por parte de… Eh... Pues nada, invitar a todos los de ese, esa zona, no solamente de Ubrique, sino de los pueblos colindantes, que si quieran asistir a nuestra jornada, pues tendrán una información puntual de lo que este plan de construcción sostenible supone. Y no hay que olvidar que el sector de la construcción… fundamental para que salgamos de la crisis. Si no se cuenta con el sector de la construcción, en Andalucía, desde luego, no superaremos esta situación tan difícil y tan larga. Mm, un sector, por cierto, ya que comenta el tema, ¿no? que parece que es un poco el origen de todos los males, digo, por la burbuja inmobiliaria de los últimos años, pero el sector en sí evidentemente no es el culpable, sino la gestión que se hizo en su momento, ¿no? Sí, la culpa ahí está muy repartida. Tendríamos que hablar de la administración, tendríamos que hablar de las entidades financieras, tendríamos que hablar de los particulares y, por supuesto, también de las empresas constructores y promotoras. Pero, como comprenderás, cuando se llevaba el viento de popa era muy difícil parar. Hmm. De todas formas, bueno, pues eh, se intenta tener un nuevo impulso a través de planes como el que se va a hablar o se va a destacar mañana, ¿no? Sí, realmente nosotros somos los primeros que felicitamos, porque la iniciativa ha sido de la Junta de Andalucía, que haya puesto sobre el tapete una realidad que es la que nosotros venimos defendiendo, como comprenderá, desde hace mucho tiempo. Y esa realidad es. Hay que contar con la construcción, quizás con otros perfiles, quizás con otros objetivos, pero sin construcción hay que tener en cuenta que el mayor número de parados que hay en Andalucía son procedentes del mundo de la construcción. Luego, si queremos dar empleo, tenemos que dar trabajo al mundo de la construcción. Mm, y está claro que eh, a lo mejor era exagerado el número de trabajadores que en su momento, claro, por el tema de la burbuja inmobiliaria, hubo relacionado directamente... Eh, bueno, pues eh, dentro de lo que es el sector, pero tampoco, bueno, pues eh, desde luego es asumible eh, el bajo eh, número de, de empleados ahora mismo en el sector de la construcción por falta ¿no? de, de actividad, eh, ni tanto ni tampoco, ¿no? Sí, probablemente eh, la construcción, sin embargo, sobre todo en este campo de la rehabilitación al que me estoy refiriendo, va a necesitar mucha mano de obra. Pero de mano de obra especializada. Hemos ya superado una etapa donde había que hacer mucha vivienda, aunque de todos estos temas habría mucho que matizar, porque se dice que se han hecho muchas viviendas. Pero si nos vamos al registro municipal de vivienda de todos nuestros pueblos, también el Dubrique, nos encontramos que hay inscritas muchas personas. Luego habrá muchas viviendas. ...pero a lo mejor no hay vivienda donde la gente la necesita... ...o con los precios que la gente la necesita... ...lo que tampoco se puede decir que en el campo de la obra nueva... ...en relación con la vivienda está todo hecho. Pues eh, ya lo ven, eh, muchísimos temas de interés... ...que se van a abordar en esta jornada de mañana en nuestra localidad... ...Nuevos Retos de la Construcción Sostenible... ...será a partir de las seis y cuarto de, de la tarde... ...en este caso en Ubrique Mañana en horario de tarde... En concreto, en eh, lo que es, son los viveros de, de empresa, por parte de la Cámara de Comercio, esa zona, esa planta de, de salones que está situado en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, eh, en la primera planta del edificio de la Biblioteca Municipal, para que se ubiquen nuestros oyentes allí mañana a las seis y cuarto, ¿verdad? Sí, señor. Pues eh, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Eh, ya decimos, Emilio Corbacho, que es el presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción, FAEC, que junto a la Diputación de Cádiz organizan eh, bueno, pues este ciclo de conferencias dentro del Proyecto Integral de Desarrollo Local y Urbano, crece y en relación bueno pues a lo que es el plan, eh, como comentamos, ese Plan Integral de Fomento de la Construcción Sostenible de la Junta de Andalucía 2015 2020. Tema de gran interés y en torno a un sector muy importante que debe seguir siéndolo como el de la construcción, de forma sostenible, por supuesto, en nuestra eh, zona. Eh, pues lo dicho, Emilio Corbacho, muchísimas gracias por habernos acompañado y ahí queda esa invitación a la participación mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias.